Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va a todos, motomaníacos? Estamos arrancando como el año pasado, porque、eh, con un té casero pude llegar, porque la verdad que me agarró una gripe impresionante, así que bueno, pudimos este, llegar a arrancar el segundo, la segunda este, temporada de motomaníacos aquí en FMINTI ROC k 104.7 MHz. w、eh, w w f m i n i r o c k c o m a r Y www.caballosdemetal.com.ar. Así que bueno, vamos a arrancar una nueva、eh, temporada, siempre r e l a c i o n a d o con el mundo del motociclismo, como fue la idea del programa siempre. Tratar de compartir eh, eventos, eh, los encuentros, los motosados, las juntadas moteras,、eh, también algo de, de competición, vamos a tratar de, de pasar siempre competición. Tanto a nivel local como los pilotos de desarrollo que participan en diferentes campeonatos, como también a nivel internacional. Por ahí, antes sepan disculpar, porque la verdad que estoy bastante complicado la garganta, pero bueno, le metemos garra para hacer el programa que hoy.、Eh, lo tenemos a Diego en la operación técnica. Gracias, Diego, por la nueva temporada. Bueno, estamos arrancando.、Eh, bien, vamos a arrancar con, con la tandita publicitaria. Tengo que agradecer, bueno, principalmente a los auspiciantes. Que nos dieron una mano, que siguieron apostando a, a Motomaníaco para nue una nueva temporada. Así que, bueno, muchísimas gracias a ellos y también a la gente que se va a sumar también, que ya después lo vamos a estar pasando también. Bueno, después lo voy a recordar, yo lo hago en vivo y después ya la v a i l a r e m o s incluida con el resto de la lista. Así que, bueno, vamos con la tanda publicitaria, hacemos un temita musical y, bueno, vamos a hacer una reseña, que eso es lo que tiro como avance.、Eh, una conversación con Hernán Palacio de Cama Tandil, que se desarrolló los 10 años este fin de semana. Así que.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 15-64-61-38-3 Arroyos. Zeusmi Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía, estudios y tratamientos oncológicos.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 Bien, Continuamos con motomaníacos. Bueno, les quiero comentar que tengo que bajar el, la música, por eso se quedan ahí sin, sin audio. Porque en realidad、eh, Facebook me, me bloquea el video en vivo por, este, por los temas musicales. Así que, bueno, lamentablemente、eh, no puedo. Ahí me lo bloqueo nuevamente, otra vez. Pero no se escucha el tema ahora sí, se escucha de fondo. Bueno. Eh, otra vez no pasaba tanto, ahora, ahora sí, me lo bloqueé al, al, al, al este, el video en vivo, me lo bloqueé a Fay por el tema musical.、Eh, bueno, les quiero mandar, ahora ya lo tenemos a Hernán en línea.、Eh, les quiero mandar un saludo a todo lo, lo, el grupo de m o t o c i c l i s t a s independientes de desarrollos que arrancamos este año con la iniciativa de todos los miércoles juntarnos en el premio de la Fita Al Trigo. La verdad que hemos pasado unos momentos bárbaros, seguiremos pasando también. Eh, varios este, se han sumado.、Eh, el grupo, la verdad, que está muy integrado. Así que, muy feliz de, de la gente que se suma siempre. Así que, les mando un saludo a todos, este, todos los chicos que se suman para este, participar de cada miércoles, más o menos a las 20 de, de 21 a 22. Voy a tener que finalizar el video y arrancarlo de vuelta porque me lo, me lo bloquea. Bueno, ahí estamos de vuelta, a ver si podemos seguir ahora. ¿Lo tenemos, Hernán, en línea? Hola, hola. Hola, Hernán, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Todo、Saludos. bien, todo bien. ¿Vos, cómo va bueno, eso? Acá estamos desbordados, todavía recuperándonos y haciendo un poco de balance, todo lo que pasamos d e fin de semana realmente. Tenemos para. Para r a p o y para todo el año, en la energía recibida, en lo, en, lo, en lo que nos fue en esta juntada del décimo aniversario de c a m a Tandil, la verdad, agradecidísimo. Sí, estuvo genial. Bueno, yo por, por temas particulares de laborales no pude participar, lo que me hubiera gustado, porque la verdad era la idea, como te había comentado el otro día, que cuando hicimos la nota, que pensaba ir a pasar el día por lo menos y sí, poder sí. estar en el predio, pero bueno, circunstancias que se tuvieron que modificar. Feliz Cadra, Galtito. Pero me dio la vuelta. Te vi, te presente, vi. Así que puede... viviste un poco también y viviste un poquito de la energía que, que estaba dando vuelta en el aire. Eso es lo i m p o r t a n t e Sí, olvídate. La verdad que estaba bárbaro. Muchísima cantidad de gente de muchos puntos de, sí, de la provincia de Buenos Aires y, no, y, y creo que también de, de, de otros lados también, ¿no? Fue medio, medio internacional esta vez y me sorprendió. Tuvimos hermanos chilenos de la isla de Chiloés. e Hicieron un viaje de 3.500 kilómetros para estar con nosotros. Eh, después, hermanos de, Cata, de、eh, Catamarca, sí, y bueno, de todos los puntos de la provincia y del país que se p u d i e r o n Ah, y de uruguayos también, tuvimos dos uruguayos. Mira, impresionante. Real, realmente desbordado, desbordado, y hay cosas que ni me enteré porque estuvimos de acá para allá con la organización para que salga todo perfecto, cubrir. Todos los detalles, viste, uno cuando está organizando no disfruta el evento, sino después cuando mira la foto o se reúne para, para contar una historia. Sí, sí, eso, eso y es real porque en realidad, bueno, el que, que trabaja el que está en la organización、eh, se tiene que abocar a que la gente que viene lo pase lo mejor posible. Así que, pero vi, por lo menos pude colaborar con, no sé, alguna foto, un par de videos sí, y estuve, bueno, estuve, estuve, estuve. tratamos de colaborar con la promoción todo lo que se pudo, así que creo que pusimos un granito、así、de arena、es. para colaborar con, con Cama Tandil. Es así, esta, estos eventos, esta, estas cosas grandes se organizan, no las organiza una persona, sino que siempre hay un equipo atrás, o directa o indirectamente involucrado, así como vos, o haciendo una promoción, o de boca en boca, no, no necesariamente tiene que ser el organizador, sino que hay infinidades de personas que uno ni siquiera tiene en cuenta en, en organizar un evento, en hacer、eh, promoción. Y eso, esa, esa es la magia que tiene esto, realmente. Realmente, y después, bueno, la devolución de la gente, pues la pasaron tremendo fin de semana a la orilla de, de, de las sierras con una buena vista.、Eh, y, y yo siempre insisto en que fue una juntada a la vieja escuela porque no, había fogón, no, no ofrecíamos nada, no había banda, no había food track, simplemente un fuego y, y un desconocido al, al cual teníamos que conocer. Esa fue la, la idea y el sentido de la juntada, y así salió. Claro, claro, sí, la idea era compartir este, este aniversario de, de la forma, era de, de, de una, una juntada, pero. <coughs> perdón, porque estoy mal de la garganta, pero una juntada, como decís, de la vieja eh. escuela, eh, bien a la vieja escuela, porque la verdad lo que hicieron este, fue genial, así que este, yo lo felicito porque la verdad que han trabajado un montón para poder este, concretar esto y salió de 10, creo que. Creo que están todos satisfechos con el resultado. Estamos todos satisfechos todavía, no, no hicimos balance, pero estamos.、Eh, yo estoy desbordado realmente, también con muy poca voz, porque estuve ahí en el fogón dando menciones, hablando con uno, con otro. Y, y por sobre todo, además de recibirlo, contarle lo que es CAMA, porque mucha gente que fue en otra juntada no sabe lo que es CAMA. Y la idea principal nuestra es promocionar también lo, lo, los ideales de, de lo que es CAMA, que es el centro de ayuda al motero con avería. q u Es e un bien para todos, para todos los que andamos en los dos ruedas. Sí, perfecto, sí, sí. q u Es e más, no hace tanto tiempo、eh, tuvimos que hacer una gestión ahí. Bueno, lo, ustedes se portaron de 10 con, con la ayuda de Lorena, que, que bueno, me, me, me habló y me solicitó. Justo tenía un problemita técnico en la moto, así que bueno, ahí se portaron de 10 y le dieron una mano bárbara. Y o u e una red de contacto. Exacto, sí, sí, estuvo espectacular. Eso, bueno. Nosotros no tenemos armado s de esa forma, pero tratamos, siempre recibimos algún llamado de alguien que necesite una mano con, con la moto, así que siempre estamos,、eh, siempre tra tra tratamos de darle un, una colaboración, porque a veces este, otro día podemos pensar nosotros también, una situación igual. Sí, sí, sí hoy por ti, mañana por mí, es así, es desinteresado, así funciona el sistema. Pero bueno, aparte de eso, seguimos con el desborde,、eh, tuvimos, te cuento un poquito, les cuento a todos los motomaníacos. Tuvimos una caravana, media turística, para que los que venían de viaje conozcan algunos puntos y podamos sacar algunas fotos. Visitamos el Monumento de Papo, visitamos la portada del Parque Independencia, que también es un lugar importante para la ciudad. Y bueno, fue una caravana mágica también. Tenía a mis espaldas aproximadamente 200 motos, fue prolijo. No pasó nada, la verdad la, la ciudad se portó bien. Lo, No hay palabras para describirla. Simplemente s la energía y el agradecimiento que, que estamos recibiendo. Sí, yo vi muchísima cantidad de gente que, que les daba una mano con el tema, porque no, hay, no es fácil tampoco hacer una caravana por u n a c i u d a d c o m o t a n、no. Dígame? Hay mucho tránsito, así que bueno, no,、sí. se complica poder manejar las motos ahí. bueno, eso, Muchos colaboradores sí,、claro. tuvieron que le iban cerrando las calles y eso. Así fue. Sí, sí, esto, esto no es una cosa improvisada. Eh, todo lo que hicimos la juntada, incluso la caravana, fue programada. Nos sentamos con un, con un mapa: cuáles eran las calles convenientes, cuáles semáforos se iban a cortar. Se habló con la gente de planificación urbana. La verdad que teníamos todos esos puntos bajo control, por lo menos lo que podíamos controlar nosotros. Pues cuestiones externas ya no, pero las cuestiones externas salieron perfectas. Claro. Así. <risa> sí, sí. Fue todo ganar-ganar. Salió futura, todo perfecto. Todo, todo redondito salió. Y tuvimos gente en el camping. Pues se quedaron asombrados con la ciudad. h a s t a a y e r que se fue el último. Mira ¿no? vos, impresionante. Y de la semana pasada que hicieron el miércoles los primeros. Qué bárbaro, ¿eh? la <risa> verdad que <risa> increíble. Increíble. Así que Estamos... tuvieron unos cuantos días m o v i d i t o s Estuvieron ahí en Tandil. Sí, tremendo. Y bueno, y, y terminó la última hora de juntada. Y ya le pusimos fecha para el año que viene. Ya están encaminados para. Y ya van a trabajar para el año que viene. Para el 26. Increíble. Así es, esto, esto es así, es un, es un tren. Sí, no, me imagino que, que ya se programa y bueno, y tratando de, de, de ver qué se puede hacer, pero la idea más o menos no es modificar mucho el plan que se hace cada año, ¿no? Claro, el, cada año lo que estamos viendo por la estadística, por lo que estamos viviendo. Es que se suba más gente, se suba más gente. Y este año no vino tanto como pensamos, porque todo alrededor de Tandila, en Buenos Aires, estuvo lloviendo y muchos, obviamente, porque cuidarse no salieron,、eh, se quedaron en sus casas por, por las lluvias, estaba, estaba con, con mal clima. Esperamos muchísima más gente para el año que viene.、Claro. Entonces, uno tiene que programar esa contingencia: cómo los va a recibir, cómo vamos a organizar la caravana, qué personas, eso, eso se hace con tiempo. Sí, sí, ni hablar. No, no, porque es como decís vos: podría haber venido muchísima cantidad de gente. Capaz que era el doble de, de moto、sí. que tenían este año. Agradecidos también con la gente del camping, que nos trataron muy bien. Espectacular, ¿no?、Eh, realmente impecable. Así que espectacular, todo perfecto. Los espero a todos los motomaníacos el año que viene, obviamente. A todos. Si Dios quiere, vamos a tratar de poder participar. Si Dios quiere. <risa> pero bueno, no, se complicó este año. La verdad que no salió como pensaba, pero bueno, cosas que pueden pasar. No pasa nada. Te mando saludos, Nando. Nando,、sí. que está en vivo acá, te se manda saludos, Hernán.、Ah. Eh, así bueno, que. Nando, ahí está también, que bueno, estuvo ocurriendo el evento también. también. Nando no, estuvo ahí espalda con espalda ayudándonos. Se vino en cole. La verdad también, me saco el sombrero por Nandito. Muchas gracias. Por el sacrificio, mucha gente hizo algo importante p a r a la juntada, hasta cosas que yo ni me enteré, pero en pos de una buena juntada. Así que eso se agradece. Se agradece a todos los que, de, directo o indirectamente, así haya sido compartir el evento, nos hayan ayudado de esa manera. Sí, sí, ni hablar. La verdad que、eh, más que felices, todo el grupo y, y la gente, la verdad que la gente la que vino se fue de una forma muy feliz, muy contenta de participar. de De esto que bueno, obviamente volverán el año que viene. Es así, esto es una familia que crece con el tiempo y con las, con las buenas acciones, sobre todo. Y esto es una, una muy buena acción de reunión familiar. Claro, sí,、así、sí, ni、no、hablar. Ni <risas> hablar. Bueno, así que este, bueno, cerrando todo eso, ¿querés agradecer a alguna, a alguna gente así, no sé, que les dé una mano, más, más allá del camping,、eh, para poder concretar todo esto? Y como siempre digo, las cosas no las hace una persona, sino que las hace un equipo. Creo que tenemos el mejor equipo de organización, de personas, no digo mejor por decir que soy mejor que nadie, sino por la predisposición. Porque es un grupo que no hay órdenes, no hay jefe, no hay una línea, simplemente cada uno a portó lo que sintió y eso hizo que esta fiesta sea de lo que fue. No por mí, no por una persona, sino por todo el grupo, por toda la sumatoria de las cosas que cada uno hizo. El grupo yo lo, lo recontrabanco, recontra realmente. Sí, sí, un, un equipo, copi, equipo, equipo. La verdad que、equipo. todos se p u s i e r o n la camiseta para, para que se haga lo mejor posible todo. Así que、eh, mi agradecimiento eterno a ellos. Sí, ni hablar, sí, súper contento. Bueno, eh. Más que nada,、eh, yo estuve caminando, sacando fotos y eso. Bueno, tengo la conexión de internet bastante lenta, así que bueno, se cuelga el vivo yo para que lo sepan.、Eh, no pasa nada. Estuve sacando fotos y bueno, el ambiente es genial. La verdad que el ambiente estaba bárbaro, una camaradería increíble, así que el ¿Agrupaciones? lugar. ¿Agrupaciones? Agrupaciones muchísimas. A, no, pero además de eso, a ver la, la diferencia de parche, de cilindrada, ¿no? Estuvimos todos unidos en el mismo fogón. Claro. Pero lo que te quería decir, agrupaciones nos han ayudado a juntar la leña. O sea, ellos vinieron a pasarla bien, a pasar un buen fin de semana y lo hicimos trabajar. i m a g i n a t el e agradecimiento a ellos también. Claro, ni hablar. No solamente al equipo, equipo interno y equipo externo. Sí, sí. Tuviste gente que vino、eh, a trabajar para colaborar con el evento. No, no entramos en dimensiones, realmente. No, espectacular. Así que lo esperamos, esperamos superar y seguir con, este, con esta energía. Para las, próximas, para las próximas juntadas y por sobre todo, reitero, además de toda esta fiesta y la energía, el sistema de lo que es cama. Yo soy un, un predicador de lo que es cama, que funcione el sistema, eso es lo que me interesa. Sí, sí, es, es lo que p r i o r i z a s siempre y bueno, y se、que、está dando siempre, siempre, se da. Lo hacemos entre todos. Claro. Porque no, no, somos no, una,、vale. no somos organizadores de eventos, pertenecemos a un sistema de ayuda. Claro. Eso es lo declaro siempre. Sí, sí, sí. Está enfocado de otra、Esto、forma. Es una consecuencia. Claro. Sí, sí, de lo que se brinda se genera esto: una retribución en la gente que los acompaña. Así es. Así es. Así es. es. Vamos、bueno. a ver cómo flotamos todo este año con toda esta energía. Sí, ¿Sí? no, tienen para, para <risa> todo el año tranquilo porque han disfrutado. Más allá que, que el, hay que trabajar, obvio, porque no, no es fácil hacerlo. Sí, pero sí. bueno, me parece que, el, que la, lo que uno genera da satisfacción y, y pasa más. Es principal eso que, que lo, el cansancio que genera de trabajar todos estos días, pero lo mejor es este, lo que se genera. Creo que eso es lo principal. El equipo de menciones ya arrancó a trabajar, imagínate. Nah, impresionante. <risa> impresionante. Che, bueno, Hernán, este, la verdad que yo te quiero agradecer este, por, por la nota que hicimos la otra、bueno. vez. Y bueno, de, de, aparte de Motomaníaco, tratamos de, de, de, de colaborar, de que, de que se haga conocido también, también el evento, que la gente lo, lo, lo vea, que pueda participar. Así que bueno, que pusimos un granito de arena. No solamente es un evento motociclista, sino que es un evento familiar. Claro. Si estuviste dando cuenta por el predio, había familias completas, nenitos que dormían en carpa.、Eh, de todo. De todo tuvimos. Espectacular. Eso e s hermoso. Qué bien,、eh? la verdad que es genial. Bueno. Este espectacular, Hernán. Bueno,、eh, estaba leyendo Ay, algunas cosas ahí, pero bueno, no, no, en vivo, viste, es difícil por ahí los mensajes que me mandan y、sí. difícil poder pasarlo. Pero bueno, te quiero agradecer, Hernán, por, por el reportaje nuevamente. Por favor. Ahora y bueno, por lo que hicimos la otra vez. Así que seguiremos en contacto. Lo que precisa, sabes que m o t o m o n i a c o está a disposición. Así que este, vamos, lo vamos. que vos quieras agregar para cerrar la nota. No, no, bueno,、si、con respecto a la juntada, simplemente agradecer tanto a los que llegaron. Como los que colaboraron en que, se, que sea posible, los colaboradores, los organizadores,、eh, la gente que tenemos al lado, la gente que nos apoya, la familia. porque tenemos a, Yo llegaba a trabajar el viernes y el sábado estaba en el camping. La familia que está atrás de un organizador también es muy importante.、Eh, y lo que, uno, lo que cada uno aporta, la gente que se l l e g ó de lejos con sus sacrificios,、eh, realmente es un agradecimiento infinito lo que vamos a tener. Y bueno, los esperamos el año que viene. Ya tenemos fecha, 14 y 15 de febrero de 2026, el once a v o cumpleaños, aniversario de Cama Tandil. Bien, espectacular. Bueno, l e mando un saludo a toda la gente que está en vivo, que está mandando mensaje s y eso, pero bueno,、no. es difícil que yo se los mande ahora bueno, porque estoy charlando. A todos. O sea, hay mucha gente、También、que e s t á Sí, sí, ahí están los comentarios. Después va a quedar cargado en el programa, pero bueno, es difícil que yo le pase todos los mensajes. Un saludo para todo el equipo que seguramente está ahí dando b u e n t Sí, olvídate. Así que bueno, agradecimiento para vos, que e soy el que he charlado, pero bueno, el agradecimiento a general a todos. Es para todos. Es para todos los, los chicos que, que han trabajado tanto. Así que yo los felicito nuevamente y bueno, por un, un excelente 2026 para Cama Tandil. Para todos, para todos. Este para año, vos, bueno, es este、motorista. año y el año que viene el evento, a eso es lo que me refería. Eso sí. Listo, Hernán. Te mando un abrazo grande. Gracias, gracias por el espacio, gracias, motomaníacos. Y bueno, nos veremos en alguna ruta seguramente. Si Dios quiere, te mando un abrazo grande, Hernán. Buenas rutas a todos. Chao, chao, gracias. Chao. Bueno, ahí cerramos la nota con Hernán. La verdad que una reseña muy interesante de, de lo que se desarrolló en Cama, en, en, en los 10 años de Cama Tandil. Así que bueno. Pudimos colaborar、eh, de lo que pudimos. La verdad, que、mmm, tratamos de hacer,、eh, dar a conocer el evento, de poder este, compartir. Bueno, pudimos hacer una nota con Hernán previamente del evento. Y después, este, bueno, el sábado puede participar un poquito, pero bueno, algo de material conseguimos. Estuvo bueno el video que conseguimos. Justo nos chocamos la caravana, así que estuvo genial porque le tocamos cena con el auto y bueno, todos saludaban.、Eh, Muy prolija la caravana, así que la verdad que son momentos que uno se, se queda en el corazón y, y da satisfacción poder verlo. Muchísima cantidad de motos, así que. Y Tandila es una ciudad genial para andar en moto, bueno, ahí espectacular. Así que bueno, felicitaciones a c a m a Y bueno, seguimos con. ¿Va、eh, a un último musical, Dieguito? Bien, ahí continuamos con Motomaníacos. I'm g o n o t Bien, continuamos en Motomaníacos. Bueno, les tengo que mandar un saludo a Matías Lozano, que me lo encontré el otro día en Tandil. Le pidió que le mandara un saludo. Así que bueno, ahí va. Y les quiero comentar también que bueno, se agregó un nuevo auspiciante. Se acercó también a auspiciar Motomaníacos. La gente de Camus Repuestos. Ellos tienen kit de distribución, suspensión, bombas de agua, cables de bujías y bujías, repuestos en general y lubricentro. Así que bueno, gracias, Cristian. Por sumarte a Motomaníacos, seguimos creciendo con el programa, así que bueno, espectacular. Bueno, este les quiero comentar que tenemos eventos para este fin de semana. Se viene el Motocampe Pigüe 2025. a Ahí van a poder encontrar Poder e n con t r r a con desayunos, e r v i c i o de cantina, juegos, bandas en, vivos, en vivo. En Va i v v o a ser este 22 y 23 de febrero、eh, del 2025. a El contacto es. 2923-417796, Sergio. Y 2392-4448. Uh, me faltó un número. Igual no importa. Ahora después lo, lo voy a poner en las redes sociales.、Eh, Mari es el otro contacto. Así que Pigüe se corrió la fecha porque era también 15-16. Pero bueno, como se suponía con otra fecha, lo corrieron para el 22-23. Este fin de semana. También otra. Otro evento que se viene、eh, es de、um, Corsarios del Camino, el décimo aniversario, es el 7, 8 y 9 de marzo. El viernes van a estar las bandas Viejos Zorros, 98 Octanos, Rojo Rubí, Conejos Negros. Y el sábado 8, Cuatreros, tributo al m á s f u e r t e Orcos, Mano Brava, Barba Azul y Mad Moss. El lugar es Puente Blanco, ruta 8 6 i 0 km, 60, en la Dulce, partido de Necochea. El contacto, Pablo, 2262-2542-493. Y Turco, 2262-614302. Así que bueno, si quieren participar de este evento de corsarios, vayan agendando la fecha, 7, 8 y 9 de marzo, en el Puente Blanco. Ahí en... cerca de la Dulce. Bien, otra cosa que tenemos es este fin de semana también, 21 y 22 de febrero, el cuarto aniversario de Moteros Rebeldes en Necochea. Van a contar con Stan, Food Track, Acampe, Bandas, Juegos y Sorteos. El contacto es Pactri 2262-677584 y. 22 62 23 17 378. La entrada es de un alimento no perecedero. El lugar es la motoposada 96 25 16 en Necoche. Así a que, bueno, los que quieran sumarse para ese aniversario de los chicos de Moteros Rebeldes, este es fin de semana 21 22 de febrero. Así que pueden participar de estos aniversarios que se vienen y varias propuestas que se van juntando. Nosotros, para contarles, tenemos. Eh, como venimos realizando siempre a la gente de, de, moteros, de motocicletas e r s m o o t independientes, tenemos、eh, la pérdida de la fita del trigo. Vamos a hacer nuevamente el desfile. Como ya va a ser el quinto desfile, ya con la formación con motocicletas independientes, nuestro quinto desfile y nuestro quinto aniversario como, como grupo. Así que, bueno, muy felices de, de poder estar seguir participando. En una fiesta provincial, que la verdad que es una satisfacción poder estar presentes ahí. Así que la verdad que muy contentos. Así que bueno, venimos sumando, como les comentaba hoy, cada miércoles se suma gente. Porque está abierto a la comunidad, digamos. No solamente Montezoquita Independiente, sino cualquiera que vaya a participar, a charlar. t o m a m o s unos mates, camaradería, como, como la verdad que a veces por diferentes cuestiones no podemos realizar. Así que bueno, hemos decidido. De parte de motociclistas, cada miércoles a las 20 horas en el Premio de la Festa i del Trigo, poder juntarnos a, a charlar un rato. Así que bueno, vamos a ver cómo lo manejamos. Tenemos el 5 de marzo, el Día Motociclista Argentino, así que vamos a ver cómo lo manejamos, pero algo vamos a hacer también en la ciudad. Así que bien, bastante actividad.、Eh, siempre estamos haciendo alguna cosita y bueno, mientras podemos, en la forma que uno puede, tratar de participar de los eventos de la zona y todos los amigos que siempre. Trabajan para que haya eventos de l motociclismo. Así que la verdad que muy, muy contentos. Esperemos que todos puedan proyectar lo que, que decían y lo puedan concretar. Vamos con el tema musical, ¿no? Bien. Bien, continuamos en Motomaníacos. Antes que nada, le quiero mandar un saludo a los, a los chicos de Chopa y Zorras. El otro día hicieron su séptimo aniversario de la Juntada Motera ahí en el, en el Puente Viejo de Oriente. Así que, bueno, un saludo para ellos. Siempre participamos en todos los eventos que desarrolló Chopa y Zorras. Así que, bueno, les mando un abrazo grande, chicos. Siempre se están sumando y participando de cada evento que también hacemos motocicletas independientes. Así que les mando un abrazo muy grande. Bueno. Eh, teníamos la presentación, en realidad habíamos programado el, un reportaje con Gustavo Morea, pero bueno, por cuestiones de que estaba v i a j a n d o y eso no se pudo manejar. Así que bueno,、eh, habíamos charlado anteriormente, ya vacía bastante que íbamos a hablar con Seba de c h i v i l c o y así que bueno, lo tenemos a Seba ahí en línea. Hola Seba. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va Marito? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Seba? ¿Todo bien? ¿Cómo van esas cosas? Bien, bien, tranquilo. Bien. Eh,、ah, eh, ¿Soy el reemplazo de Morea, en serio? Sí, el reemplazo de Morea. Vamos, estamos、eh, hablando de m o t o s i p l i n g Sí, sí, Gustavo Morea, el mismo. ¡Qué gran! El mismo.、Eh, sí, lo tenemos programado, pero bueno, Gustavo le, le surgió n o、no、sé, está viajando, bueno, no nos pudo atender, así que quedó para otra, otra vez. Y bueno, como yo lo había charlado con vos la otra vez que nos encontramos, te dije que te iba a llamar a un programa de esto. Así que bueno, ahí me a i c e Bueno, a Seba le hablamos. Así que estamos acá. ¿Cómo van tus cosas, Eva, con los eventos? Me está, veo、bien. que estás haciendo muchas cosas, andando por todos sí, lados.、Bien. Sí, sí, por suerte, bien. Te van agregando algunos de siempre, algunos nuevos, de a poquito, con novedades muy pronto. Así que nada. Antes que nada, tengo que d e r una noticia que、eh, desde Chazón Córdoba, los usos del camino. Hace su evento de este 12, 13 y 14 de septiembre en la provincia de Córdoba, en la localidad de Chazón. Y para motomaníacos, si estás de acuerdo, te damos la pauta para que sortees una entrada por mes. No, impresionante. Para toda la u n i v e n c i a que esté escuchando esto, si se puede y si t i e n e n ustedes,、eh, les vamos、eh, a entregar una entrada por mes para que ustedes sorteen. Mi programa en cada vez que haga el e p i n c o una vez al mes, si、sí, sí. vos quieras, una entradita para, para los oyentes. Ah, Espectacular. ¿Eh? Si、bueno, todos, gracias, gracias, Eva. No, no tengo de este ahora que viene l 22, porque ya estamos sobre la fecha. ¿no? Sí, ni hablar. Algunos gente por ahí para, para concurrir en Capilla este fin, fin de Semana. Y quiera participar, bueno, que nada, quiero ir a Capilla. El primer comentario que diga quiero ir a Capilla, le regalamos una entrada para Capilla del Señor este 29 de la tarde. Mirá. Así que, es que bueno, ahí está, está en vivo la transmisión. Así que bueno, si alguno quiere ir a Capilla, tiene que escribirlo nada más y、no, quiere ir a Capilla. El primer comentario que, pe, que ponga quiero ir a Capilla, le regalamos una entrada. Bien, ahí está. Este, la, la, la, la inquietud está trasladada a lo, los oyentes y lo, que, la gente que está conectada en vivo. Aparte, está saliendo e n v i v o creo que en Facebook también está compartido en mi v ú i c a Así que creo que no puedo ver los comentarios. Así que fíjense, no, ubíquense, los、no, saludos que sean cordiales.、Eh, ojo con lo s que escriban en el m u r o Sí. <risa> no, no, todo tranquilo. No pasa nada. Todo tranquilo. Que n o m e el baño, que. <risa> no, no, todo tranquilo se va. Che, contame, contame. Bueno, este fin de semana, ¿dónde estás? Este fin de semana es lo que promocionaste este recién. Este fin de semana 22 estamos、eh, acompañando por segunda vez eh, eh, la conducción y animación del evento Los Amigos de BSD MC.、Eh, la localidad pertenece a Exaltación de la Cruz y la localidad es Capilla del Señor provincia de Buenos Aires. Un、Bien. pueblo totalmente mágico con un fin de semana como solamente allá se suele vivir. En un lugar alucinante con un arroyito que pasa por debajo, pero eso no es nada. Hay seis bandas de Bilbo: El Chenque, Rasca Rock, Plana Resistencia, c u e r t o e la b o n Hay dos bandas más que ahora no tengo notarito l nombre s acá encima, pero vienen desde Uruguay, Cuchilla Grande, a tocar en vivo una banda que se las r e c o n t r a trae entre una similitud con a l m a s fuertes. Llorio, así que nada. Terrible bandón que viene en el Uruguay a tocar este fin de semana con a c a m p e s desde el viernes con una entrada de 5 mil pesos de a moto. Mirabo, para acampar hasta el día domingo.、Es、Muy accesible el precio, accesible el precio. Este fin de semana, que aparte lo estoy invitando a todos, el evento es el día 22 a partir de las 8. Claro. Pero, viste, como tenemos a l q u i l í d o viajamos desde lejos, los estoy invitando ahora en vivo a todos mis amigos que hagamos una previa. Que esto no se e n t i e n d En e Capilla del Señor vamos a hacer una previa con una guitarra criosa, con un fogón de amigos para invertirnos. Así que lo estoy invitando ahora en vivo para que se saque este viernes con las carpas. Particularmente los que quieran venir desde lejos también lo van a poder hacer desde este día d viernes. Y bueno, todo el sábado, disfrutar de este evento, que, el que conoce l a p r i c h a del Señor y cómo son los eventos sabe que l a vamos a pasar bomba. Como、sí. en La Madrid en marzo, así que、sí. nada. Por, por suerte, en t o d o l o más que viven. Sí, la Madrid, bueno, en La Madrid volvés. En la Blanca,、mm. ah. Este, por tercera vez vamos a estar combinando l o n d u c i ó n Tú sabes、chicos? que nunca participé de La Madrid, pero vi que son, es muy numeroso el evento. Eh, eh, bueno, pero te vamos a tener una noticia. Sí. Que Creo que estamos ahí a puntito. En algún segmento, quiero invitarte a vos, con Motomaníacos, para que me acompañes en algún segmento cuando vos te sientas cómodo en la conducción en algún momento. Bueno, eh, pa. Eh, No, no se trata de, de estrellar todo esto, sino de compartir lo que uno salió de las rutas a hacer. Así que esta invitación va a ser para vos,、eh, desde, desde Tres Arroyos, para que v e n g a s a, a la Madrid a acompañarme en algún segmento. Para Nando también, que está con una radio ahí en la barriera. Sí,、Tengo、sí, ]uelo. sí, sí, obvio. O sea,、eh, esto te está sentirando ahora. Claro. o <ríe> En vivo en, el...、eh, en vivo, en directo,、ah, la información. Ya está. Ya, fue sin Vaseline hablando mal pronto. Sí, n hablar. <risa> y、bueno. No, impresionante, impresionante. Bueno, vamos a tratar de, Dios quiere participar de La Madrid, que bueno, la idea es tratar de poder estar. Así que estuve mirando、sí. los avances, de los chicos, la verdad que una agrupación que trabaja muchísimo y convoca a mucha gente. Sí, sí, sí, sí, sí, por suerte le ha ido bien, saliéndome con esa inquietud a compartir la amistad sana, verdaderas, indiscreciones. Y bueno, y tienen lo que se merecen. Público agradable, la verdad que nada. Yo asombrado en, en esta segunda oportunidad cuando f s t u v e el año pasado, la gente se lleve la repostera y yo digo, ¿cómo h a r á a j o trae la repostera en la moto? ¡Nah!、No, impresionante. Una mente familiar.、Eh, el señor con la botita de gaucho, con la repostera, el mate en la mano,、eh, la, la compañera al lado, la familia, los hijos que han ido, se han acercado, nos hemos t e n i d p e nos hemos pasado muy lindos momentos. Y bueno, s e v u e l v e a repetir ahora es、eh, q u Este fin de semana, de marzo, de 14, 15 y 17 de marzo, el viene el tercer,、eh, sería Festival de las Dos Ruedas, vamos a,、sí. a poner por decir más. Sí, sí,、eh, vi que le pusieron ese nombre, Festival de las Dos Ruedas.、Sí, Esta, 200, hay una claridad de la magia. ¿Qué,、ah, ¿qué cantidad de moto? motos? ¿El、ah. año pasado qué cantidad de motos había? Pues yo vi, vi las promociones y la verdad que es asombrante, asombra la, la cantidad de motos que hay. Sí, creo que están alrededor de arriba de 700, 800 motos. El tema es que cuando fui a hacer los juegos,、sí. creo que había más de mil personas、eh, alrededor. No,、cosas. ¿qué número?、Eh, porque había mucho público de familia que no querían. gente... Que, sí, sí, se, suma, se cuando, suma a participar. Sí, y cuando estaba preguntando、eh, el público de, de la Prinda, de los alrededores, de Suárez, del mismo de la Madrid, que se llevaron las r e p o s e r a s con. Para pasar un fin de semana, para ver los juegos, para divertirse, para ir con sus hijos, un ambiente totalmente familiero, espectacular el predio, es impresionante, los baños nuevos que hicieron. Lo único que me p u s o los v e g i t o r i o s muy a r t o s no l e c o pero fue. <risa> <me quedaron risa> es un pequeño detalle. Sí, no, no, no, lo único que pongo al margen de eso, lo bueno es que les i g me quedan lejos, así que no me v o l v i e r n a bañar, me han tenido. Pero después,、eh, nada, e s p e r o que n o <risa> <lo> estén escuchando. <risa> <risa> nada, qué aparato. s i u í que nada, me estás escuchando. Siempre, siempre con tu cuota de, de humor, siempre. No, pero olvídate, Seba,、eh, más vale que no lo、sí, llevamos creo, nada. Hoy estamos, mañana no estamos, es muy simple. Creo que. Muy es, simple. Entonces, es ese, a poquito, cuando uno va a los eventos tratar de ver. Es la esencia de uno y es la opinión de transmitir, de que los amigos tengan algo para divertirse al margen de los juegos. Y o creo que la gente, cuando se siente feliz, en algún lado vuelve. Sí, olvídate, por supuesto que es así. Por supuesto que es así. Y, y eso de compartir, así que por eso no, no es una competencia. No, m va, vale. Es una competencia. Eh, la conducción, al contrario, lo tomo como un acompañamiento de amistad, de crecimiento, como persona, con, con los valores. Así que por eso te estoy invitando que, que en algún segmento, cuando vos quieras, acudís al, a, al, al evento para que me acompañes, puedas discutir p o r radio para todas las personas que estén ahí presentes también, tanto s e a vos, Nando, alguna radio de por ahí que esté r e l a t i v o al tema de las motos. Los, Te estoy i n v i t a n d o que en algún momento i t me acompañe con un segmento para hacer lo que, lo que se preste. Sí, sí, más、para、vale. Muchísimas la gracias. La verdad que muchísimas gracias por, que por la convocatoria. De verdad que te agradezco. Bueno, el otro día viste que estuve haciendo un chave colaborando con los chicos. Ahí mi primera experiencia en el escenario, o sea, conduciendo algo, presentando las bandas más que nada. No es que hice mucha conducción. Presenté las no, bandas, por、no, a o sea, un, un granito de arena con el evento. o l v i d a t e vino acá a casa, si vos v n í s ¡Eh, s e b a Ya vine, listo. Te, te digo, déjame la botella de Ferné y subiste y no vayas <risa> Claro. Me he sentado un rato, tomando un r a r g o de Ferné y, y, y, y nada.、Pues、no, m e l o compartimos. Eh, eh, lo he podido hacer en varios lugares con, con un amigo en, en San Pedro, Rock Solidario, y hoy en día sigo teniendo la amistad con él. Es el conductor oficial y, y, y lo fue. Y la verdad que me traje una hermosa amistad con él, me traje m u c h a s a m i s t a d e s con unos cuantos conductores que he podido compartir sin,、eh, sin ese límite de mala leche, en Cacarañá, r en San b a s t en unos cuantos lugarcitos que, que he tenido la posibilidad de acompañar al conductor oficial. Y la verdad que me he sentido genial, la he pasado bomba y me traje muy, muy buenos recuerdos y muy buenos amigos. Así que nada, también está esa de cosechar en vos, en Nando, en el que. Acercar a compartir conmigo parte del escenario, parte del evento,、eh, parte de lo que ustedes hacen, parte de su difusión,、eh, que, que seamos parte de todos. No nos llevamos nada, la tenemos que devolver y qué mejor que antes haberla vivido bien y haberla compartido. Así que nada. Bien, espectacular, Seba. Es bueno, me quedan pocos minutos. Me, me gustaría preguntarte que, en, cuánto hace que estás en, en, con los eventos, que ya te dedicaste de lleno a la conducción de eventos. ¿Cuánto tiempo hace que estás con eso? Y Creo que hace tres años o cuatro. No recuerdo、claro. bien. Bien, Más o menos, sí. sí. Me á s o m n o calculo, yo que creo, s、eh, Sí, me parece que es 2022. ¿Siempre te、ah, gustó hacer、esto. eso y se dio, se empezó a dar? ¿no? ¿Cómo n o lo manejaste? ¿Cómo arrancaste en realidad con la conducción de los eventos?、Y、me preguntaba n si hacía la l o c u c i ó n y yo no me consideraba locutor. c、claro. l Así r o a que nada, es lo que transmití. Sí, no, más no, vale. Nada, la energía、nada. que brindás. La energía que das. A ver, a poquito te vas soltando un poco más. Ni hablar. Al margen de eso, creo que、eh, el anterior a esto de, de subirte al escenario,、eh, que en realidad siempre lo hago desde abajo, porque me siento parte de uno más,、eh, como motociclista, haber podido compartir en distintos lugares la, la amistad con, con varias personas, viajando, compartiendo la vida sana,、eh, tener gente piola, gente amiga,、eh, uno también, obviamente, no ser piola, y nada, yo qué sé, se fueron dando las cosas. De ir abriendo algunas puertas, de laburar, este, yo que sé, o sea, es un, lo tomo como un laburo gratificante, entre comillas. Sí, en sí, ni hablar. ¿Entiendes? Se ¿entiende? eh, eh,、si、viene uno el camino cuando va c o n d u c i e n d o l o s eventos, como todo, t i e n e que salir a laburar, que la moto se te rompe, que las cubiertas, que esto, que l otro, o、eh, que el, la falta de tiempo, que c o m p a r t i con tu familia, con, con mi pareja, Y con mis amigos y con los amigos que vas cosechando en el camino, por、claro. estar atento a las bandas que vienen, que tienes que presentar, que vienen las menciones, que esto, que l otro, y, y como que te alejas un poco desde el otro lado, pero siempre termino afónico porque la garganta la dejamos también abajo con los a m i g o s Claro, no, no sería sí, sería. sí, hacer la doble función, hacer la doble función de, de, sí, de estar en la conducción y compartir con los amigos en、eh, la parte de los fogones y toda esa historia que uno comparte con la gente. Exacto, y sí, sino, no si no, no sería yo.、Claro, no, más vale, la esencia、si no、es a me, me estaría en un hotel cuidando la g a r a n t a el viernes, me iría a las 3 de la tarde, bueno, a r r a n c o terminé, me pierdo el t é m e v o l v í i c h a o al otro día haría lo mismo, listo, no sería yo, no sería、claro. para mí. Eh, si、sí, sí, te, te entiendo, entiendo el concepto, te entiendo el concepto que es de, de disfrutar el evento,、sí. de las dos formas, de la、claro. parte humana sí, y te de, te de te la te parte de, de conducción. Exacto, de la misma forma que antes, nada más que bueno, son más veces, más tiempo lo que te lleva、eh, que charlas arriba del escenario, que charlas abajo, que charlas en el costado, que te vas al baño. Cosas locas que a veces no llegas a ir al baño en 45 minutos y lo tenías en m e t r o Claro. Porque、eh, te, te pueden hablar uno y otro y uno quiere compartir eso.、Eh, y t e r m i n a r tal vez entrando largo a 20 metros atrás del escenario porque si sabes que haces 100 metros,、sí. te puedes charlar con uno y otro y no, Así. Claro. Y eso, eso sí, sí, todo el、quiere. tiempo está con, con gente. De, sí, y eso es lo mismo. Y eso no lo cambio por nada, por más que me quedé a Pónico a la 1 de la mañana o a la 10 de la, la, la noche. Sí, sí, No lo、sí, no、cambio、habla. por nada. Yo sé que uno va a laburar mejor, pero es parte de, de lo que uno vive y disfruta también. Bueno, este, espectacular.、Eh, lamentablemente se me terminó el programa, así que este bueno, vamos a tener que cerrar nota. Me gustaría seguir hablando con vos un rato largo, pero bueno,、dale. otro día tendremos otra oportunidad. Va más seguido、si、en el si tiempo. Si Moría s escuchando, si Moría escucha y falta el próximo fin de semana, decirle que vamos a v u e s t r el otro fin de semana. Dale, de semana. dale, dale. Tené, tenemos reemplazo ahí,、uh, tenemos reemplazo de Gustavo. Espectacular.、Nah, che, Seba, la verdad que muchísimas gracias por, por sumarte a Motomaníaco arrancando la segunda temporada. Así que bueno, estamos contentos que, que la gente se sume, que, que siga participando. Y bueno, trataremos de seguir haciendo las gestiones como corresponde: desde tratar de pasar la información y todos los eventos que se desarrollen, tanto. En la zona nuestra, como en la zona que, no sé, los eventos que participas vos, así que. Es, que es como te dije yo el otro bueno, día, m o t o m a n í a c o siempre eh, está a disposición para que quieras compartir.、Eh, mucha gente el, por ahí no, pensás que no va a ir, pero bueno, por ahí le gusta ir a Córdoba, y hay un evento masivo y participa. Y me ha pasado de todo. He encontrado gente e n b a Madrid y después a los fines de semana siguientes, los encontré en Córdoba. Claro.、Eh, que son 700, 300 kilómetros sí, de distancia. Sí, sí, sí, impresionante. Eh, impresionante. Eh, de la salida c e l l a r viste. Me quedó uno pendiente que es el 12 de abril con entrada gratuita en Villa Cañás, provincia de Santa Fe. Vamos a estar ahí presentes, vamos a estar t o c a n d o la bestia del rock, humanoides,、eh, en vivo ahí y llevar en vivo un homenaje a los caídos de Malina. s Y a los g é n e r e s de Malina. s Así que el 12 de abril en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, vamos a estar presentes con entrada totalmente gratuita para todos. Nada, genial, genial. Bueno, Seba,、eh, yo te mando un abrazo grande. Lo que quieras agregar para cerrar la nota, así que bueno, gracias por estar presente. Así que, este, lo, que quieras,、eh, lo que quieras cerrar para, para cerrar la nota. Buena radio, buen rock y buenas f r u t a para todos. Gracias, Seba. Te mando un abrazo grande. Seguimos en contacto. Y sabes que Motomaníaco está a disposición. Todo lo que quieras este, volcar ahí, los eventos, todo lo que vos quieras, estamos siempre. Dando una mano en, en lo que se genere de, de tanto todo el motociclismo. Así que te mando un abrazo grande y nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Otro para Ubi, para t o d a la de Birmecia. Enorme y nos vemos para, para todos. Abrazo, Seba. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bien, ya se nos termina el tiempo, ya estamos pasaditos, pero bueno. Eh, cerramos la nota con Seba de c h i v i l c o y Muchísimas gracias por Por estar presentes. Bueno, vamos a la tandita、eh, publicitaria Perdón, y ya cerramos el, la primera edición del 2025 de Motomaníacos. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 De Motomaníacos este año 2025. El primer programa que, que estamos realizando. Le quiero agradecer nuevamente a Camus Repuestos, que se ha sumado también a, al programa.、Eh, ahí encontrarán aquí de distribución, suspensión, bombas de agua, cables de bujías y bujías, repuestos en general y LugriCentro. Así que gracias, Cristian, por sumarse. Y repito, para cerrar los eventos de este fin de semana: el cuarto aniversario de Moteros Rebeldes en Necochea. Así que no se lo pierdan. El lugar e la moto posada, 96-25-16, en Necoche. Así a que bueno, p o q u e quieran sumarse para los chicos. Y también el motocampe de Ipigüe, 2025. Este también, este fin de semana. Así que bueno,、eh, muchísimas gracias a todos los que nos siguieron en vivo. Un saludo para todos. Bueno, después estaré respondiendo los lo, lo que han este, escrito algún mensajito y eso. Gracias por estar presente, Diego, gracias por la operación. Así que bueno, seguimos este, con el programa de Motomaníacos. Ah, y eso, repetir los viernes a las 16 horas, ¿no? Perfecto, el viernes las 16 horas lo pueden escuchar a través de f m Indie Rock 104.7 MHz. Así que bueno, un saludo a Chicho Caballos, caballodemetal.com.ar que nos retransmite a todo el mundo. Y bueno, un saludo para todos, gracias a todos los que se sumaron ahí en el vivo y ahora responderé los mensajes que mandaron. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos el próximo martes en vivo, gracias, un abrazo grande, buenas rutas para todos.